Trabajadores del Hospital Romero denuncian el mal estado de la institución. Los y las trabajadoras volvieron a reclamar por el mal estado del lugar y resaltaron la presencia de ratas, cucarachas y hormigas dentro de la institución. Entre la extensa lista de reclamos que los trabajadores le hicieron llegar a las autoridades, también existen solicitudes vinculadas a cuestiones que tienen que ver con el mal estado de la comida, la falta de calefacción, las salas abandonadas y sucias y el régimen de horario en los acompañantes terapéuticos. En este contexto, los trabajadores realizarán cortes en el acceso al hospital de 520 y 175, en hospital de 520 y 175 en reclamo de mejoras laborales y de salubridad, al igual que hace algunas semanas. Instalarán una posta de vacunaciones en la Facultad de Ciencias Económicas. A partir de las 10 de la mañana se instalará una posta de vacunación en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad se aplicarán cualquiera de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y de las dosis contra COVID-19, siempre y cuando hayan cumplido cuatro meses desde la última aplicación. La iniciativa es organizada en conjunto por la Secretaría de Salud de la UNLP y el Gobierno Provincial, destinada a estudiantes, graduados, docentes y no docentes de la unidad académica y de la comunidad en general. Un servicio que informa más cerca. Asociaciones civiles que atienden a personas con discapacidad reclamaron por la demora en el pago por parte de IOMA. Representantes de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles de seccional La Plata mantuvieron una reunión con las autoridades de distintas asociaciones civiles de la ciudad que atienden a personas con discapacidad. Durante el encuentro las entidades expresaron preocupación por la demora en los pagos de prestaciones por parte de IOMA y la falta de actualización de los valores prestacionales que difieren de los establecidos en el